Se vienen con toda la fuerza. Llegan de Santa Fe. Ellos están en el Tropibán de Santa Fe, sino volumen 3. Yuli los girasoles. Ojo por ojo, diente por diente, así lo dice la ley del talión. Amor por amor, dolor por dolor, si has quedado sola no pidas perdón. No te desesperes, ya podés disfrutar de la movida santafesina Originales Lirios de Santa Fe están en el CD vitropivales Santa Fe volumen 3. al de tus caderas aplaudida por tu gente bailarás la Seis grandes exponentes contemporáneos de la música santafesina. Entre ellos Grupo Alegría. los sentimientos mujer, no te No es fantasía es una realidad Tropicbaila Santa Fe sino volumen 3 contiene a grupos ya consagrados y nuevos exponentes de esta movida como este grupo Grupo Revancha Vamos a bailar Para este fin de año no puede faltar el tro y bailes a número 3 un compacto con ritmo atrapador y sonido cautivante grupo burbujas me lo que hecho con mi corazón dime, dime que no puedo vivir sin tu amor 15 temas para bailarlos y disfrutarlos todo el año Tropivales Santa Ficino Volumen 3 Juntos son dinamita Como este tema de Alejandro ciboney Amor, amor, amor, amor desesperado dónde estás matando nena si no estás a mi lado Amor, amor, amor, amor desesperado Devuélveme el cariño que tú me lo has robado realidad trop baile volumen 3 julie los girasoles grupo alegría lirios de santa fe y otros en casttes y compactos trop baile volumen 3 la fuerza de una movida